Cuentos de hadas españolas El gusano y la frambuesa Érase una vez, en la pequeña ciudad de Rosenberg Una humilde casa junto al bosque donde vivía una familia de cuatro Ana y sus tres hijos, Edward, Chloe y Zoe Usaban frambuesas para hacer conservas de frutas como mermeladas y jaleas Esta era la comida principal de la ciudad, las frambuesas Niños, el desayuno está listo ¡Aquí estamos! ¡Edward, para! ¡Ja, <risa> ja! ¡Te tengo! Tomad la comida ahora, niños. Edward, deja de intimidar a tu hermana. Todos estaban desayunando cuando Chloe gritó en voz alta. ¡Ah! ¡Oh! ¿Qué pasa? ¡Un gusano! ¡Oh! ¿De dónde ha salido? Estaba en la frambuesa, en la grande. ¡Mátalo! ¡No! ¡Venga, déjame aplastarlo! Edward, no, no. ¡No hagas eso! Y Chloe, ¿por qué tanto alboroto por un pequeño gusano? ¡Deshazte de él! Chloe tomó una hoja de frambuesa y lo cogió con cuidado. Salió al patio con Zoe para ayudar al gusano a ponerse a salvo. ¡Chloe! ¡Mira allí! ¡Un gorrión! Si dejamos al pequeño Warney aquí, el gorrión se lo comerá en un santiamén. Vamos al bosque entonces. Podemos dejarlo allí. Las chicas fueron al bosque y encontraron un pequeño arbusto de frambuesas donde liberaron al pequeño gusano ¡Este es el lugar perfecto para Warnie! ¡Qué suerte tiene al estar bajo este techo rojo oscuro sobre él, rodeado de tantos árboles y flores! Regresaron a casa y más tarde esa noche todos se sentaron a cenar y comieron unos deliciosos sándwiches, sabrosísimas frambuesas y crema a su gusto Comieron y comieron hasta que todas las frambuesas se terminaron y disfrutaron cada bocado. Parece que hemos terminado las frambuesas y ahora no nos queda ninguna para el invierno. Saw y yo iremos al bosque mañana y conseguiremos más frambuesas, madre. Muy bien, entonces aseguraos de elegir las payas más frescas. Sí, madre. Al día siguiente, Chloe y Zoe se prepararon para ir al bosque a recoger las bayas frescas y jugosas. Chloe portaba la canasta azul y Zoe la amarilla. Y con cuidado, chicas, y aseguraos de estar en casa antes del atardecer. Sabéis que no es seguro estar en el bosque después de esas horas. Y saludad al gusano de la frambuesa por mí. Decidle que la próxima vez que lo vea, me lo comeré. Y así... Chloe y Zoe se abrieron paso por el bosque, saltando sobre los árboles caídos y atravesando los arbustos, fijándose en las ramas de los árboles llenos de frutas dulces y jugosas, buscando por el bosque los arbustos de las frambuesas. Las dos continuaron hasta llegar a una parte del bosque con vallas por todas partes, vallas de sauco, arándanos rojos, arándanos azules, pero ninguna frambuesa. Continuaron en busca de los arbustos de las frambuesas y se adentraron en las profundidades del bosque Hasta que llegaron a una gran llanura con arbustos de frambuesas por todas partes Hasta donde se podía ver y se les hacía la boca agua ¡Chloe, es increíble! ¡Cuántos fantásticos arbustos de frambuesa roja por todas partes! Todos los arbustos estaban llenos de frambuesas rojas que las dos pequeñas nunca habían visto antes. Las dos se deleitaron con las jugosas frambuesas rojas y recogieron algunas y en poco tiempo sus canastas estaban llenas hasta el borde. Ahora llevemos estas canastas a casa. No, espera, cojamos unas pocas más antes de irnos. Y así recogieron frambuesas jugosas y llenaron los bolsillos de sus delantales y se prepararon para volver a casa. Ambas chicas sostuvieron una canasta en una mano y los delantales en la otra y se dirigieron a casa. Chloe y Zoe caminaron y caminaron, pero perdieron el rumbo. Nunca antes habían penetrado tan profundamente en el bosque. No podían encontrar ningún camino ni sendero que las condujera de regreso a casa Y para empeorar las cosas, el sol comenzaba a ponerse. Las sombras de los árboles eran largas y los pájaros volaban de regreso a su hogar cuando se acercaba el final del día. ¡Oh! Estoy preocupada. No tengo ni idea de dónde estamos. No te preocupes, Zoe. Estoy segura de que estamos cerca del final del bosque y pronto veremos el humo de nuestra chimenea. Mientras continuaban deambulando por el bosque, se hizo de noche y se asustaron aún más. Caminaron y caminaron hasta que de repente escucharon una pequeña hada volar justo frente a ellas, sorprendiendo a las niñas. ¡Ah! ¡Eres un hada! ¡Hola! El hada les hizo un gesto para que la siguieran y voló un poco hacia adelante mirándolas mientras esperaba a que la siguieran. En ese momento oyeron un gruñido que venía del bosque detrás de ellas y las chicas se apresuraron a seguir al hada. El hada condujo a las chicas a una enorme llanura llena de arbustos y luego desapareció en el aire Chloe, ¿dónde estamos? Está oscuro, no puedo ver nada Espera, creo que sé dónde estamos Estamos de vuelta en la zona de las frambuesas Zoe y Chloe estaban cansadas de caminar todo el día y comenzaron a llorar dejándose caer sobre la hierba Ojalá tuviera un sándwich para comer ahora mismo Mientras decía eso, sintió algo en su mano ¡Ah! ¡Qué milagro! Tengo un sándwich en la mano Yo también tengo uno Ojalá también tuviera un vaso de leche aquí Tan pronto como terminó su plegaria, sintió algo en sus manos ¡Sawi! Tengo un vaso de leche en mis manos ¡Esto es mágico! ¡Yo también tengo uno! Seguro que este trabajo es de la encantadora Hada que nos guió hasta aquí Y así, las chicas comieron y bebieron la leche y satisficieron su hambre ¡Oh! Ojalá encontremos un buen lugar para dormir Justo cuando dijeron eso, se encontraron junto a una cama blanca para que pudieran dormir Y así, Chloe y Zoe se cubrieron y durmieron toda la noche A la mañana siguiente, cuando Chloe se despertó, el sol brillaba. Estaban rodeadas por los hermosos árboles verdes del verano y los pájaros volaban y cantaban sus hermosas melodías. ¡Oh, qué hermoso es esto! ¡Hemos dormido entre los bosques rodeados de hermosos arbustos de frambuesas! ¡Chloe, despierta! Se miraron maravilladas, dándose cuenta de que habían dormido en el bosque. Miraron la cama en la que habían dormido Hecha de las mejores pajitas de lino Y hojas que las tapaban Y un suave colchón de musgo ¿Será esto un sueño? ¡Pellizcame Chloe! Porque creo que todavía estoy soñando ¡Ay! ¡No quería que me pellizcaras de verdad! Bien, ahora sabes que no estás soñando Me pregunto dónde está la buena hada Que ha sido tan amable con nosotras Justo entonces vieron un destello relucir en el aire frente a ellas Y allí estaba helada, flotando frente a ellas, sonriendo y saludando con la mano. ¡Oh! ¡Hola! ¡Ha sido muy amable! En ese momento, un hombre maduro salió de detrás de los arbustos de las frambuesas, cojeando un poco, con una elegante bata blanca y un tocado rojo. Llevaba un bastón elegante con una corona de frambuesa de cristal rojo que brillaba como un rubí al darle la luz. Ah, veo que habéis conocido a Serafina. Permitidme presentarme. Soy el rey Rubus, el rey de las frambuesas. Reino sobre el reino de los arbustos de frambuesa y llevo viviendo aquí durante miles y miles de años. Envié a Serafina para salvaros de la bestia que corre por los bosques por la noche. No quería asustaros en la oscuridad del bosque. Las chicas se sorprendieron al ver en carne y hueso al rey de las frambuesas Y tenían una gran sonrisa en sus rostros mientras escuchaban al rey «He sido maldecido por el espíritu de los elementos, áramos Que gobierna sobre toda la tierra, el viento, el agua y el fuego Y que hace que cada cien años me convierta en un gusano de frambuesa vulnerable Esta es su forma de enseñarme el valor del regalo que tan graciosamente me han otorgado» La inmortalidad Entonces les contó a las chicas Cómo fue el día en que se había transformado En un gusano frambuesa Y fue llevado con la frambuesa Que aterrizó en el plato de Chloe Me habrían comido pisoteado Si no hubiera sido por vosotras dos Que me salvasteis Y mientras me arrastrabas hacia la hoja Me torcí la pierna Lo que me provocó una cojera me acosté debajo del arbusto en el que me habíais dejado hasta el atardecer y tan pronto como me transformé de nuevo a mi forma natural, os busqué para poder agradeceros que me hayáis salvado la vida y recompensaros por vuestra amabilidad. Entonces os encontré aquí a las dos en mi reino y quería venir a agradeceroslo sin asustaros Les dijo que enviaría a Serafina con ellas para guiarlas a través del bosque de vuelta a su hogar sanas y salvas Muchas gracias por mantenernos a salvo, amable señor No hay de qué, hijas mías Espero que encontréis algunos regalos esperándoos cuando lleguéis a casa Y decidle a Edward que me lo comeré la próxima vez que lo vea. ¡Oh! ¡No hagas eso! ¡Por favor, perdónalo! <risa> no os preocupéis, le perdono. La venganza nunca es buena. Solo bromeaba. Las chicas soltaron un suspiro de alivio y abrazaron al rey Rubus. Adiós, mis pequeños corazones amables. Sed siempre así de generosas. Las dos chicas recogieron las canastas y siguieron a Serafina mientras las conducía a través del bosque de vuelta a casa. Tan pronto como las chicas llegaron, Serafina se despidió y desapareció. Hubo una gran alegría y felicidad cuando las chicas llegaron a casa. «Oh, estoy muy contenta de que las dos estéis bien. ¿Dónde habéis estado toda la noche? Os dije que el bosque no es seguro por la noche». Las chicas explicaron todo a su madre y a Edward Y les contaron lo sucedido con el rey Rubus y su reino encantado Me alegra de que las dos estéis bien y de vuelta en casa ¡Oh! Un viejo ha venido antes y os ha dejado esto a las dos Cuando miraron en la cesta, vieron dos hermosas pulseras Adornadas con brillantes piedras rojas en forma de frambuesas ¡Guau! ¡Wow! ¡Qué bonitas son, Chloe! Edward, también hay algo para ti Era un broche de plata con forma de gusano de frambuesa Edward estaba bastante avergonzado, entendió lo que significaba Y nunca le volvió a hacer daño a otro ser vivo, siempre fue amable ¡Qué maravilloso! Ahora iré a preparar la cena, niños Id a lavaros y vestiros para cenar Justo cuando su madre fue a la cocina, se sorprendió al encontrar diez canastas sobre la mesa llenas de jugosas frambuesas rojas. Se preguntó cómo habían llegado allí, pero supuso que era un regalo del rey de las frambuesas. Y así todos hicieron sus mermeladas de frambuesa y como tenían tanta, comenzaron a vender los botes de mermelada por docenas. Demostrando así que si eres amable con los demás, independientemente de quien sea... Recibirás amabilidad a cambio.